Con la suficiente eh, la una respuesta rotunda a esto porque fíjate que han pasado unos días no hasta ahora no ha pasado nada ni siquiera ni siquiera ha renunciado en su momento renunció no se le aceptó la renuncia a garcía el comisario de la bonaerense el jefe de la bonaerense entiendo que en medio del conflicto podés no aceptarlo. Pero si una vez terminado el conflicto, a vos tus subordinados te desahidaron en cualquier institución vertical, eso te cuesta la cabeza. hay uh -huh. eh, igual, igual creo que el estilo que desarrolló el gobierno para resolver el tema eh, tuvo bastante sentido político. Seguramente no jurídico, pero sí político. Y ahí quiero señalar también, digo... Me caía simpático el personaje, pero desde el otro perfil haber dicho que los que participaron de la protesta de olivo estaban alcoholizados y drogados refiriéndose a policía tampoco aporta mucho para la reorganización de la fuerza uh -huh. me entendés es decir, sí, sí. digo si vos tenés un policía drogado lo tenés que echar y listo qué no más qué es eso eh, decirlo públicamente de este modo sin tomar ninguna determinación organizativa interna y es generar un nuevo malestar. ...sobre lo que vos querés reorganizar... ...me está defraudando, te podría decir... ...me está defraudando como peronista... ...y me está defraudando como policía. Vos sabés que los antecedentes... ...de la gente que... ...enarbola... La, la, ...una política de dureza... De, ...de una especie de rambo... ...o de declaraciones vinculadas a la mano dura... Eh, ...recordemos por ejemplo... ...el caso de Rucao... ...que llega a la gobernación de la provincia de Buenos Aires con meterle bala a los delincuentes, cuando la situación vino cambiada, como fue en el 2001, una situación muy complicada, el tipo abandona la provincia, se la deja a Solá incendiada sí. y va como canciller de Dualde. En el caso de Aldo Rico pasó algo parecido, ahí como ministro de Seguridad. Eh, de manera que los que son tan duros en momentos pacíficos y pasan a ser muy débiles en el momento en que deberían demostrar precisamente su fortaleza, no es una sorpresa en, con estos antecedentes, ¿eh? Es muy, está muy bien lo que decís, en algún aspecto, en algún aspecto podemos ser injustos, pero eh, yo tengo una idea al respecto y es que la seguridad, contrariamente a lo que se piensa, es eh, el lugar más etéreo de la vida política. Porque depende de los titulares de los diarios. Eh, yo te digo te digo tres personas, por ejemplo, que conozco que han estado en el rubro. Dos de ellas son eh, cercanas. Uno es amigo personal, Luis Brunatti. Sí. Otro es León Arlanian, otro es Marcelo Zahín. Eh, yo creo que cada vez que abordaron el tema lo hicieron sin mancha. Lo hicieron bien, lo llevaron adelante de la mejor manera posible y lograron resultados apreciables. Ahora, una campaña de Clarín y de los grupos cercanos que diga que no se puede vivir en la Argentina, que es un país inseguro, que no hay control, y ya te arrasa con todo lo que lograste. Es decir, no dependés de los resultados prácticos concretos, dependés de lo que digan los medios de voz. Y aparece gente llorando en pantalla, aparecen policías heridos, aparecen delincuentes libres. Es decir, cuando se quiere fingir eh, la sobre representación de una información en lugar de ponerle su justo término, lo que se hace es echar por tierra las mejores políticas. ¿Alguien tiene algo que objetar sobre lo que hizo Luis Brunati en provincia, por ejemplo? Y sin embargo la idea es la de un fracaso, porque sí. los medios decían que igual había inseguridad, ¿me entendés? Lo sí, mucho de lo volátil de la información. Cuando tratamos el tema, hice referencia a Brunati y a Grañán. Eh, Brunatti, que estuvo con Antonio Cafiero, ¿no? En la gobernación claro. de Antonio Cafiero. Eh, sí, eh, pero eh, es cierto que desde los, el, los gobiernos nacionales y populares eh, no siempre hubo una política clara en materia de, de seguridad. la Es cierto que la prédica de la derecha es muy sencilla, es muy primitiva, pero tiene un efecto que juega sobre un cierto sentido común mayoritario de la población. Eh, es muy sencillo decir, bueno, más cárceles, más de, más dureza del derecho penal y más policías. Digamos, esa es la, la, la receta de la derecha en materia de eh, seguridad. Eh, lo que ha hecho el gobierno los otros días cuando efectuó un despliegue de acerca del nuevo plan de seguridad, con más gendarmes, 4.000 gendarmes en la provincia, 12 cárceles a construir, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna forma tiene puntos de contacto con las recetas tradicionales. Yo creo que eso eh, hay que hacerlo, no digo que no hay que hacerlo. Eh, alguna vez lo conversábamos, Gabriel, que eh, sí. a la gente que está afectada, que generalmente en los barrios populares... Eh, lo padecen mucho por, por todo lo que existe en las, los, los, temas de, los tipos de la droga, los tipos que ahí te cobran para a los que van a trabajar, en fin, todo eso que padecen en forma mucho más intensa la seguridad que generalmente el que grita es el de clase media al respecto. Bueno, eh, eh, en general eh, el planteo desde un gobierno nacional y popular ha sido tradicional decir, bueno... Eh, esto solamente se sol soluciona y es cierto eso eh, con una mejor distribución del ingreso con una disminución significativa de la desigualdad, en fin todo eso, ahora al mismo tiempo creo que alguna vez lo abramos Gabriel, yo te digo, si yo voy al médico tengo cáncer eh, el médico no me puede decir yo solamente te puedo atender el día que aparezca el remedio para eh, que el cáncer este, deje de ser un problema Mientras tanto, dame... Por, por eso creo que había sido eh, que, que había sido inteligente una designación como la de Bernie, en tanto y en cuanto el protagonista esté a la altura. Es decir, yo no estoy dispuesto a golpear a Bernie, ni a decir que se tiene que ir, ni nada de eso. Pero si vos eh, buscas ese camino, que es razonable, por, lo, por los motivos que acabas de exponer, Bueno, eh, tiene que estar a la altura de las circunstancia y no terminar peleándose con los mismos policías y con los organismos de derechos humanos de manera simultánea. A eso me refiero, ¿me entendés? Hugo, te propongo una cosa. ¿Tenés cinco minutitos más? Bueno, bueno, macanudo. Eh, vamos, vamos a la tanda y, y retomamos un toque antes de, de cerrar. ¿Está bien? Bueno, muy bien. FM 89.3 Radiográfica Radiográfica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 Defendiendo la soberanía de nuestros cielos Y el trabajo de los pilotos argentinos Estela Caloni Periodismo, literatura y militancia Cosas, Cosas de, mujeres. de mujeres Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen La historia de vida de la mujer La narradora del tercer mundo La periodista de la patria grande Estela Caloni, Caloni.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 mil mensajes, desde el boxeo hasta el fútbol, pasando por el periodismo, por la policía bueno, no podemos leer todos ahora, lo vamos a hablar dentro de un ratito solo te pregunto, Hugo Presman concisamente ¿qué harías con bernie ¿y qué te pareció la resolución del conflicto policial? Bueno, a ver, la resolución del conflicto policial, yo eh, creo que como observador de la realidad, eh, uno nunca, de, no deja de ser eso, un comentarista de la realidad. Creo que eh, la charla que dio, o el anuncio que hizo el presidente de la Nación, con relación a cuando se estaba sitiando la Casa eh, Olivos, que la residencia presidencial, eh, debía estar acotada solamente a eso, a, a hacer un, un discurso sobre lo que estaba sucediendo. Me parece que el tema de la redistribución, que es absolutamente justa, de la coparticipación, eh, debía, no debía haberse mezclado eh, ambos temas. Eh, ¿Te acordás cuando uno iba en el secundario y se hacía esta broma de tipo del lenguaje, que todo junto se escribe por separado y separado se escribe todo junto, bueno, eh, yo creo que ahí, en, en ese tema, debía haber el presidente actuado por separado. Eh, el anuncio y la explicitación clara del absoluto derecho que tiene de cambiar la redistribución debió... Haberse efectuado en forma diferente eh, Ahí solamente Debió haberse Mencionado eh, el, el hecho de que El presidente debió Haber sido muy categórico con lo que estaba sucediendo Ahí afuera En la residencia de Olivos Y con relación al tema Del motín policial Creo que ahí eh, Debió haberse actuado Todo junto y no por separado ¿Por qué? porque cuando el día viernes se lanzó el plan de seguridad, este que ya hemos comentado hace unos minutos, ahí debió haberse anunciado, si se tenía buena información, el aumento de los sueldos de las fuerzas de seguridad. Y seguramente se hubiera eh, evitado este levantamiento. Y por otra parte, no es lo mismo.